1 de julio de 1965 Valensole, Francia un agricultor de 41 años llamado Maurice Mas se encuentra en una finca de su propiedad cuando escucha un extraño silbido pocos segundos después observa una especie de balón de rugby que se encuentra posado en el suelo sobre sus propios terrenos parecía estar apoyado sobre seis patas junto al artefacto observa dos extrañas figuras humanoides de escasa estatura acto seguido Maas se acercó a la escena aquellos dos personajes parecieron asustarse Ahí comienza una aventura casi única en la historia de la ufología. Según declararía Marx, en ese instante uno de aquellos hombrecillos sacó de su cintura algo parecido a un cilindro. Le apuntó y del artefacto salió un haz de luz que le dejó completamente paralizado. Únicamente se sentía capaz de mover sus ojos y de respirar. Pero su cuerpo quedó clavado en el suelo. Tan sorprendente testimonio lo ofreció a los primeros investigadores del caso. ...que no fueron otros más que los gendarmes de la localidad de Valensol. Pese al insólito relato no encontraron en ningún momento... ...que el testigo cayera en la comisión de contradicción alguna. En su expediente la gendarmería explica que se analizó... ...y estudió la zona del presunto aterrizaje con total meticulosidad... Como en otros casos había ocurrido, aparecieron huellas en el terreno. Se trataba de varias hendiduras exteriores y de una zona hundida en el sitio exacto del presunto aterrizaje. Según comprobaron los investigadores, en torno a esta huella apareció el barro mojado sin que hubiera llovido en los días anteriores. Sin embargo, en cuestión de pocas horas, el terreno volvió a secarse de forma inexplicable. Al lugar también se aproximó un equipo de investigación de un grupo oficial, el Japón. ...el grupo de estudios de fenómenos aéreos... ...dependiente de las principales instituciones científicas de Francia... ...constataron la existencia de las evidencias... ...y concluyeron que el peso de aquel artefacto... ...era enorme. El Japón confirmó que las huellas permanecieron en el terreno durante años... ...para ello visitaron el lugar en diversas ocasiones a lo largo del tiempo... ...constataron que las hierbas que crecían en aquel lugar dejaron de hacerlo... Es como si la presunta energía que generaba el objeto hubiera matado la naturaleza en el lugar. Treinta años después del suceso, las características de estos efectos seguían siendo evidentes. Los estudiosos incluso intentaron reanimar artificialmente la vegetación del lugar, pero se vieron incapaces de hacerlo. Ninguno de los científicos del YEPAN logró explicar satisfactoriamente este destacado hecho en el informe que efectuaron del caso. Pero en e investigadores como el mítico estudioso francés Aimé Michel no solo examinaron los efectos físicos del encuentro OVNI. Se registraron también efectos fisiológicos en el testigo que lo presenció todo. Y es que según relataría Maurice Maas, en cuando el extraño objeto desapareció comenzó a notar en su cuerpo los efectos de su exposición al extraño artefacto. Sensación de mareo y dolor de cabeza en primer lugar. Luego todo se complicó. Maas empezó a sufrir crisis de sueño. Pasó de dormir apenas 5 horas al día a ser incapaz de hacerlo al menos durante dos terceras partes del día. Estos efectos fueron constatados con la participación de médicos. Los investigadores no lograron explicar satisfactoriamente todas estas huellas. Sin embargo, el Japón encontró que efectos fisiológicos muy similares se han registrado en otro tipo de sucesos que nada tienen que ver con los ovnis. Esos efectos los notan quienes han estado expuestos a fuertes campos electromagnéticos generados de forma artificial. Así pues, el JEPAN concluyó que la máquina que había visto el campesino generaba a su alrededor una poderosa energía que explicaba los efectos en el terreno y en el testigo. Ambas cosas evidenciaba que había intervenido. Según el expediente, algún tipo de tecnología.